Le van a subir impuestos a algunos aparatos tecnológicos. Ajá. Eso es lo primero que se logró saber. Uh -huh. Después, lo que pudimos averiguar, y yo te estoy haciendo un raconto de todo lo que fue pasando la semana pasada, ¿eh? uh -huh. era que esos productos tecnológicos eran básicamente las computadoras. Uh -huh. Después le agregamos las computadoras y los celulares. ¿Pero cómo subir impuestos? Claro, los, los impuestos que hoy pagan, uh -huh. que paguen más. Está bien. ¿Están? ¿Dinos? O sea que te van a salir más cuando vos lo vas a comprar. Exactamente. Ah, Porque yo creo que era un golpe al bolsillo de la clase media. Bien. ¿Estamos? Bien. El, el tema es que no lo queríamos ir tratando el tema hasta no tener alguna confirmación más. Y durante el sábado pudimos confirmar no solamente cuál es el monto de impuestos, sino también cuáles son los productos que van a estar adentro. Uh -huh. Entonces, en definitiva, seguramente esta semana... Esta semana se va a votar esta iniciativa que va a incorporar dentro del ámbito de los impuestos internos, que es un tipo de impuestos que hay en la República Argentina, a bienes tales como celulares, uh -huh. computadoras personales, uh -huh. equipos de aire acondicionado doméstico de hasta 6.000 calorías, uh -huh. GPS, también se van a incluir... ...objetos de uso casero... ...y acá viene el lindo... ...como calentadores eléctricos... ...secadores de pelo... ...estufas eléctricas... ...y todos los demás aparatos electrotérmicos... ...de uso doméstico... ...a hoy... A hoy ...la tasa del impuesto interno que pagan... Esos, eh, ...esos productos... ...es del 17%... ...van a pasar a pagar el 2048... ...el 20,5... Uh -huh. ...es decir 3.5 más... ...pero a su vez... No solamente eso, sino que esos bienes eh, estaban pagando un IVA del 10,5 y van a pasar a pagar un IVA del 21%. Uh -huh. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Entonces, guarda que esta noticia tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Los motivos que se esgrimieron al dictar la norma son incorporar al gravamen, es decir, incorporar al objeto de, de que paguen impuestos determinados productos, y así lo dice el texto, ¿eh? determinados uh -huh. productos suntuarios, de tal forma que quienes más poseen, uh -huh. colaboren en mayor medida en la formación de reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo la pregunta mía es, primero, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Una cosa es un celular, otra cosa es un celular de alta gama, ¿Sí? Una cosa es un secador de pelo. ¿Estos son productos suntuarios? Sí, sí, ¿Se sí, los sí. puede considerar productos un, suntuarios? ¿O se los puede considerar productos que, en, muchas, en muchos casos, son herramientas de trabajo? Uh -huh. La computadora es una herramienta de trabajo. En muchos casos los celulares son una herramienta de trabajo. ¿Mm? Entonces, esa es la primera duda que me, que me queda. La segunda... El segundo ítem por el cual se grime esto a favor, uh -huh. el tema es en que estos bienes demandan un alto consumo energético. ¿Mm? Entonces, de tal forma que al aumentar el impuesto yo restrinjo la demanda, vendo menos, voy a gastar menos luz. Uh -huh. Pero este, este argumento se me da de raíces, o sea... Si este es el argumento para combatir la crisis energética, uh -huh. se me da totalmente de raíces con lo que era, el, el, por ejemplo, el programa de heladeras, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que era, compre una heladera nueva que gasta menos que la vieja. Uh -huh. Entonces, di, la, lo que yo me pregunto es, ¿por qué no me incentivan a comprar computadoras nuevas que me gastan mucho menos energía que las computadoras viejas? Claro, claro. ¿Mm? Claro. Entonces... En primer lugar, uno de los objetivos que se vienen planteando en las políticas internacionales y supuestamente también las nacionales, a su vez, es la inclusión de los sectores más rezagados y vulnerables de la sociedad del conocimiento. Uh -huh. o, o sea que esto también se da de bruces contra tanto que se habla de... ...poner más computadoras en las escuelas... ...la computadora barata para que todo el mundo tenga acceso a computadoras... Uh -huh. ...subsidio para adquisición de computadoras... ...aquel famoso plan Mi PC... ...¿sí? Uh -huh. Entonces, plantear a la PC... Eh, ...que en todo su formato sea un bien suntuario... ...es, en el mejor de los casos, una contradicción... ...a la política de inclusión digital que se está hablando. Claro, claro. O sea, eh, esto es... A ver... En el fin de semana alguien me dijo, eh, esto es como querer fomentar la albañilería, pero después grabar con impuestos el frastacho. Claro, claro. Sí, no, no, no, no es congruente en sí. Uh -huh. Entonces, el tema es este. Se no, esto se viene, esto va a salir, uh -huh. que cada uno interprete bien, eh, uh -huh. vas, van a aumentar seguramente los impuestos a los productos tecnológicos, estos que nosotros nombramos, uh -huh. Al haber un aumento de impuestos, es normal que aumente el precio. El tema es hasta dónde hay margen para que aumente el precio cuando hoy se está vendiendo mucho menos. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, por ahí muchas empresas van a absorber ese aumento para tratar de mantener ventas, porque hoy de por sí no está... ¿Te parece? Bueno, para... Seguime, Jorge, para... para que todavía no termine. Sí. ¿Sí? Otras empresas lo van a trasladar directamente al precio. ¿Con esto qué quiere decir? Quiero decir que si usted... Sabe que tiene que cambiar una computadora, tiene que cambiar eh, el aire acondicionado, tenía ganas de comprarse un GPS o tiene que cambiar el secador de pelo o ahora que se viene el, el invierno está necesitando una estufa eléctrica uh -huh. y yo le diría que el momento de comprarlo es esta semana. Claro. No deje pasar mucho más, porque no le puedo asegurar que dentro de 15 días el precio aumente o no. Uh -huh. ¿Mm? Tal cual, tal cual. ¿Cuál es el tema? El tema es que esto indudablemente impacta más que nada a todos estos productos importados. Nosotros acá hablamos mucho de los productos importados del, de, esta, de, de estos artículos que nombramos. Los más beneficiados son la competencia de fabricación nacional de estas cosas. Uh -huh. Ejemplo, las empresas que están en tierra del fuego, que ya salieron a decir que de prosperar esto, este aumento de impuestos ellos se van a ver beneficiados y tomarían dos mil puestos de trabajo porque se van a ver obligado a fabricar más porque va a, pa va a pasar a ser muy competitivo el producto fabricado en la Argentina Ajá. entonces ese es un lado bueno, ese es el punto bueno podemos decirlo así, vuelvo a decir, el punto malo es un golpe al bolsillo de todos nosotros bueno, bueno. cuando nosotros hablamos de algunas empresas que lo iban a trasladar a los precios y otras empresas que no tema Jorge que nosotros en la mesa de producción del viernes lo tocamos y no lo quisimos decir eh, al aire y lo estuvimos averiguando. Por la baja de ventas, por la baja de ventas de artículos de electrónica producto de una baja del consumo de, la re de los argentinos en sí, uh -huh. la red Megatone estudia cerrar sucursales. Sí, sí, sí, sí, sí, eso ¿Sí? Es, eh, es, es, es, es un hecho ya, este, a pesar de que, bueno, el viernes estuvimos hablando con gente de la sucursal local y dicen que no la barría por ahora no, eh, también estuvimos hablando con el, eh, el titular del sindicato de empleados de comercio, con Miguel Santellán, por la mañana, cuando, bueno, nos enteramos de este tema, eh, y eh, nos decía que ellos no tenían novedades, pero sí habían recibido consultas de sindicatos de otras filiales, el caso de Necochea, este, pero esperaban el aguardo de la comunicación de Central en primeras horas de este lunes. ¿eh? Bueno, Así que, bueno, lo que nosotros pudimos averiguar es esto. Uh -huh. eh... Balcar levantó campamento. ¿Sí? Sí. La cadena cuenta hoy con 219 locales de venta en 22 provincias. Repito, 219 locales. Sí. Fue una de las cadenas que más se vio afectada con este tema del enfriamiento de la economía y el desplome de ventas. Sí. ¿Y? Lo primero que podemos decir es que eh, no estarían... O los sueldos de abril todavía no los habrían terminado de pagar en su totalidad, uh -huh. ni hablar que no han podido cumplir con ese aumento de 300 pesos a los empleados de comercio. Sí. sí, muy lejos de eso. Los comercios que sí ya cerraron se han dado en su. Los, las sucursales, mejor dicho, que ya han cerrado, eh, han sido en gran medida en el, lo que el conurbano bonaerense... en Avellaneda, en Quilmes. Uh -huh. Se sabe que va a haber más. Uh -huh. Sí, en claro, Rafaela también. Más. ¿Eh, perdóname? En Rafaela también. Y vos sabés bueno. que, bueno, eh, es nuevita la página de internet de, nue de, de nuestro programa. Uh -huh. Colgábamos la noticia el viernes, este, después del programa, en nuestra, en la, la dirección es -web .com, eh y recibimos un mail de este, Villa Ballester. Uh -huh. ¿eh? Eh, dice, el, el mail dice, les cuento que vivo en Villa Ballester y aquí también cerraron el local de Red Megatones, según escuché, eh, presentó quiebra, saludos, nos dice no. el, el, el, el, oyente, el, el, el oyente o el lector en este caso. Exactamente. ¿no? Eh, la, la realidad es que quiebra no, lo que sí es que productos producto, volvemos a decir, de esta caída, este freno del consumo, eh, están cerrando sucursales, están viendo cómo negocian con los empleados. Eh, no, no pudieron cumplir con el aumento de empleados de comercio, tendrían una deuda importante con el tema de las cargas sociales, vamos a llamarlo así, o sea, deudas impositivas, que estarían viendo cómo pueden implementar este, planes de ajustes y acogerse a algunas moratorias. El tema es que eh, desde la Casa Central, que está en Rafaela precisamente, uh -huh. la Casa Central está en Rafaela, la única información medianamente oficial que hay es... Que hay un plan de cierres programados, uh -huh. ¿sí? Eso ya está, eso ya es así, falta saber que, a qué sucursal lamentablemente le toca. Tal cual, tal cual. Eh,